jugó solamente 15 minutos. Arrancó Lisandro como titular, metió 23 puntos, bajó 4 rebotes, 11 para Pancho Jasen, 9 para Baulet que fue titular y saludamos Gallego querido en uno contra uno Radio. A Lisandro Racio, le damos la bienvenida. Lisandro, ¿cómo te va? Mati Traversi, Fabián Pérez, buen día. Hola, qué tal? Buen día. ¿Cómo cómo va eso? ¿Cómo andas vos? Todo bien. Todo bien, sí, descansando un poco, pero bien. Una producción muy buena en cuanto a puntos por la cantidad de minutos que jugaste, Lisandro. ¿Cómo fue la historia ayer? La del eh, equipo y la tuya, eh, en el aspecto eh, individual, ¿verdad? El equipo bien, eh, yo por ahí entré medio enchufado de arranque, anoté, hice una rafa de punta en el primer cuarto, pero después por, me cargué de fule, así que, que tuve que ir al banco, y bueno, me pasó más o menos lo mismo en el segundo tiempo, entré también bastante enchufado, y, y me cobraron un par de faltas, y bueno, tuve que ir al banco, así que por ahí jugué un poco menos de lo que, de lo que suelo jugar. ¿Y el equipo...? ¿Por qué se llega a esta a esta victoria contundente por lo que marca la estadística y por lo que pudimos ver a través de la página de la Liga Nacional frente a, a, a ciclistas juniense, ah perdón, nacionista de Paraná? Eh, ¿Por qué crees que que ganaron el partido y de la manera que lo ganaron ayer? No creo que creo que hicimos un buen juego eh, eh, respetamos a full el scouting que hicimos eh, sabíamos que ellos por ahí es, es un equipo pesado que, que le cuesta que le cuesta correr la cancha y creo que nosotros aprovechamos eso la virtud nuestra es eh, el ataque rápido y, y ayer lo hicimos a full pudimos defender fuerte por ahí la neutralizamos a Philip en el poste de abajo y me parece que eso fue una clave para, para darnos puntos de, de corrida la buena defensa así que eh, cuando defendemos bien por ahí podemos sacar una ventaja Y salvo Mariano, que ingresó y pudo volver a jugar algunos minutos, solamente jugó 4.25, anotó el resto de la plantilla de Weber Bahía Basket. Eso también eh, se ve como algo importante, porque si bien vos fuiste el goleador, hubo, hubo reparto de goleo para cada uno de los que jugaron. Sí, sí, generalmente, generalmente tenemos un, un goleo bastante, bastante repartido, no tenemos por ahí un anotador así como tienen algunos otros equipos, pero... Pero bueno, eso me parece que bueno también que, que todo el equipo anote que, que haya haya el goleo repartido, porque a los equipos por ahí se les vuelve un poco más más difícil a la hora de, de plantear la defensa, de ver a quién, a quién es el que tiene que defender, porque siempre termina apareciendo alguno. Te saluda el Gallego desde Corrientes, Lisandro, que hoy tiene San Martín Peñarol, a tu ex Peñarol de Mar del Plata. Gallego, lo puede saludar a racio ¿Cómo te va, Licha? Te felicito por la buena actuación de anoche... Y la verdad que te felicito también por aboya todo el equipo, ¿no? Por esta gran racha que están teniendo en esta última etapa de de la segunda fase, ¿no? Han levantado muchísimo el nivel, creo que han congeniado varios jugadores para para darle entre todos un volumen de juego a Weber, que que no solamente gana de local, sino que ha, ha manoteado varios partidos de visitante también. ¿Cuáles son los puntos o las claves? que vos crees que, que en las que han levantado, en las que han mejorado para poder tener esta gran racha en la en el final de la segunda fase. Cáceres Gallego, eh, me parece que hemos hecho un cambio en el chip, cambiamos un poco la mentalidad. Eh, creo que no éramos ese equipo que tuvo esa mala racha de 10 partidos perdidos que no no podíamos salir de ahí. Eh, a partir del, del 2015 nos, nos hicimos fuerte en casa, empezamos por eso de decir bueno vamos a tratar de, de asegurar la localidad y después bueno tratar de, de ir a jugar afuera otra mentalidad por ahí se nos, se nos hizo un poco difícil jugar de visitante pero los últimos partidos por ahí eh, ya más cerca de los playoffs eh, ir con otra mentalidad y creo que hemos, hemos hecho otro, otro basque diferente. pero más general el tema el tema de la mentalidad es lo, es lo que rescato el equipo que hizo ese cambio que que necesitaba hacer porque eh, estábamos fallando en eso así que me parece que cada uno entendió la idea que, que el equipo planteaba para el equipo y bueno la, la estamos desarrollando de la mejor manera y políticamente qué era lo que les pedía Sebastián eh, que no podían hacer independientemente de lo de lo mental Digo, y, y que ahora hacen bien eh, eh, y, y que también les y, Imagino que les debe pedir lo mismo, ¿no? Cepo Sí, sí, no, no, no venía pidiendo Básicamente era la misma idea Que teníamos el año pasado De, de correr correr la cancha eh, Empezar por una buena defensa Y tratar de correr la cancha Y bueno, eh, si no podíamos correr Tratar de desarrollar nuestro juego de pase Y pick and roll que, que es lo que siempre nos da más rédito Pero... pero bueno creo que, que hicimos eh, hicimos un cambio eh, bastante importante en el tema de la defensa me parece nos hicimos muy fuerte en defensa y eso por ahí nos permite correr la cancha y ya tener eh, una cierta cantidad de puntos anotados ataques rápido te da como una como un alivio a la hora de tener que jugar el ataque estacionado así que me parece que subimos la media de puntos a partir de a partir de eso. Había jugado con Gaskins en algún otro lugar, Lisandro. Pregunto por la buena relación que han establecido o si es a partir de su llegada a a Bahía. Eh, no, no, no jugué con él. De hecho, lo conocí cuando llegó acá en diciembre, a final de diciembre. ¿Qué? Pero sí, eh, no, no, no, nos llevamos muy bien. Somos somos como hermanos, casi estamos todo el día juntos, así que bueno. Eh, Llegó, llegó y se integró muy bien al grupo. Eh, más allá de ser un, un gran jugador, me parece que es, es muy buena persona también y, y eso está a la vista porque se lleva muy bien con, con todo el plantel y, y con toda la gente acá también, la gente lo quiere mucho. No, y hablo también eh, eh, por el vínculo que tenés vos y porque tal vez se vio otra cara del equipo a partir de la llegada de Trevor y fundamentalmente también de Jamal, alguien que conoce más a la liga y a la dinámica de Bahía Blanca y a, a, a, a nuestro sistema de competencia. Eh, ¿Crees también que ahí estuvo uno de los cambios a partir de, de la llegada de, de Gaskins y de, y de Jamal Levy sí sí sí creo que que también eh, completamos el equipo no eh, por ahí habíamos tenido algunas lesiones y todo no habíamos llegado a estar completos nunca y siempre nos faltaba algo me parece que cuando llegaron ellos eh, sí más allá de lo que decir Jamal es un es un, un extranjero que conoce que conoce la liga que hace mucho que que la viene jugando tiene experiencia y bueno Trevor eh, es más eh, algo que necesitábamos nosotros un dos picante por ahí con, con más penetración con más con más generación de juego y sí me parece que hicimos hicimos completamos el equipo y y dimos en la tecla en lo que necesitábamos eh, pero sí hubo un cambio a partir de que ellos llegaron el equipo por ahí antes no no estaba no estaba como como hecho como el equipo como como la idea de que juego que ellos tenían así que con eso con esos cambios que metieron me parece que después fueron muy buenos para para el grupo gracias algo más para Lisandro la última tiene que ver con lo que viene con lo que vienen uh -huh. los playoffs obviamente que antes tiene que terminar esta segunda etapa segunda fase regular pero ya se vienen los playoffs Y le pregunto a, li a Lisandro, este, ¿algún rival que les caiga más cómodo que otro, Licha? O sea, que ustedes sepan que, que con ese equipo eh, tienen una ventaja o por lo menos se sienten más cómodos independientemente del resultado posterior, tanto para jugar como de local, como para jugar de visitante. ¿Hablaron entre ustedes? Este, ¿Se fijan en la tabla y dicen que bueno sería terminar en este lugar para poder enfrentar a este equipo y, y que sabemos que podemos llegar a tener ventaja? sí se habla por ahí un poco del tema, pero sinceramente yo personalmente no no sé si tenemos algún equipo que nos quede mejor. Eh, además todavía no no se, no se van a definir las posiciones, no se sabe todavía contra contra quién podríamos llegar a, a jugar. Lo que sí te puedo decir es que la idea nuestra es tratar de el último partido como oro, tratar de ganarlo y bueno, poder ser rival qué rival nos puede llegar a tocar. No sé cómo cómo está el tema de los números, así que eh, por ahí algo comentaron, pero no me puse a analizar bien cuál... Sé que podemos subir una posición más, pero no sé qué... Está todo muy peleado y contra quién nos podría llegar a tocar. Eh, claro. Pero hay, hay hay canchas que son son muy difíciles, que, eh, por ejemplo, en el caso argentino de Junín, eh, preferiría editarla, por ejemplo, en un primer cruce.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 Lisandro, un abrazo grande, gracias por estos minutos, por charlar un rato con nosotros en Uno Contra Uno Radio, te mandamos un cariño, saludos a tus compañeros y, y a terminar bien el día. ¿Será de descanso todo el día? Eh, sí, ahora tenemos descanso hasta el domingo. Buenísimo. Así que vamos a aprovechar para recuperar el cuerpo y bueno, para tener un poco de tiempo también libre, que nunca nunca viene mal. Abrazo grande, Lisandro, que estés Dale, bien. Gracias. ¿no? Hablamos con Lisandro Raggio, fue una de las grandes figuras que tuvo el equipo de Cepo Ginóbil y ayer la victoria...